Se cumplen hoy 20 años de la creación de la coalición por una comunicación democrática impulsora de la ley de servicios de comunicación audiovisual. La coalición reunía a todos los sectores de la comunicación menos las grandes empresas con la intención de impulsar una ley que reemplazara al decreto de radiodifusión de la dictadura, que por ejemplo impedía la existencia de medios no comerciales como las radios comunitarias. Con ese objetivo se juntaron radios comunitarias, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos de trabajadores de la radio y la televisión, actores, actrices, músicos, músicas, cineastas, la CGT, la CTA y también representantes de las universidades públicas. La coalición tuvo su primera demostración pública el Día de la Radio, el 27 de agosto de 2004, para presentar los recordados 21 puntos por el derecho a la comunicación. Así lo recuerda Néstor Buso, expresidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias y referente histórico de aquella coalición. 21 puntos. La idea original es, eh, la comunicación es un derecho humano, no simplemente una actividad comercial. Ese era el punto uno y base ...del desarrollo de esos 21 puntos. 21 puntos que redactamos como una demanda, como un petitorio, como una base de acuerdo desde las organizaciones eh, al gobierno nacional... ...pero que recién en el 2008 el gobierno de la presidenta Cristina Fernández asume como propios redactan un anteproyecto eh, que el Poder Ejecutivo pone en discusión nuevamente en la sociedad, eh, hasta que se aprueba en el 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eh, y bueno, fueron años de mucho, de mucho debate, Gen promovimos charlas, conferencias, mesas redondas, debates en plazas, en universidades, en sindicatos, en espacios públicos en todo el país, en todo el país, y un grupo de compañeras y compañeras que recorrimos el país con estos debates y logramos algo que parecía imposible, instalar el tema de la comunicación en el debate nacional como un tema de la agenda pública, del debate público. Cinco años después de la puesta en conocimiento público de estos 21 puntos, se logró la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre del año 2009. Néstor Buso, actual responsable de Políticas Públicas de Comunicación de Farco, aseguró que el actual gobierno incumple la ley al tener paralizado el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación que está incluido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además, opinó que el panorama es muy complicado a pesar del crecimiento que han tenido en estos años las radios comunitarias. A pesar de todas las dificultades en estos años, avanzamos mucho. Las radios comunitarias crecieron, se fortalecieron en la mayoría de los casos. La red Farco es una muestra de ese crecimiento. Eh, ahora estamos en una situación muy complicada. Muy complicada porque se suspendió, por ahora no se eliminó, pero está paralizado y, y no dicen nada respecto al Fondo de Fomento de Medios Comunitarios. Eh, un fondo concursable, es decir, había que presentar proyectos a, a llamados a concurso, había que ganar esos concursos para obtener recursos, para hacer comunicación. Eh, eso está paralizado, incluso deben, deben plata de proyectos de años anteriores, que no, no pagan simplemente y no dan ninguna explicación, eh, violando la ley. Eh, hay un fondo creado y al cual aportamos con el gravamen eh, todas las radios y canales de televisión, comunitarios, comerciales, de cualquier tipo, eh, y ese fondo está, pero el gobierno no adjudica esos fondos como establece la ley, así que ese es un problema. La eliminación de la publicidad oficial, de la pauta publicitaria oficial, afecta a medios pequeños, medianos, a medios locales, comunitarios o comerciales, pero, pero eso ayuda a la concentración, porque los grandes medios del poder económico, eh, a pesar de que eran los que más recibían eh, pauta oficial, no, no les afecta, porque tienen fondos de otros negocios. Y en este Día de la Radio, a 104 años de la primera transmisión, el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Juan De Luz, rescató la importancia de estos medios que reivindican lo colectivo a pesar de los tiempos difíciles que se viven. Así se expresaba en declaraciones a Radio Ayuna Que la radio comunitaria, en realidad, es justamente la comunicación en manos de un sector de la población, ¿no? Eh, de un sector activo, eh, de un sector que quiere transformar la realidad, que quiere mejorarla, que quiere incidir, que quiere colaborar. Eh, y supo ser la radio podría haber sido otra cosa, quizás. Es el tiempo que nos tocó, ¿no? Es la tecnología que nos tocó. Entonces, lo que hay que hacer, me parece, hoy es saber que la filosofía que, que, que funda estos proyectos, que funda estos medios, es de la que hay que hablar hoy. Hoy tiende a ser novedoso, finalmente, ¿no? Hoy tiende a ser casi eh, revolucionario volver a hablar de el proyecto común, ¿no? Del proyecto colectivo. El presidente de Farco, Juan de Luz, opinó que a 104 años de la primera transmisión de radio en nuestro país la esencia de este medio de comunicación sigue vigente. El punto de inicio de todo esto, que son personas eh, contando historias y otros que las van a escuchar eh, es algo que me parece que va a perdurar muchísimo, ¿no? Cambiarán los formatos, cambiarán los lugares donde escuchamos, cambiarán las formas de escucha, pero la gente va a querer seguir escuchando historias buenas historias interesantes historias que nos conmuevan que les hagan pensar que les hagan emocionar y, y algún día que los haga enojar también entonces bueno eso va a perdurar eh, Ese es ese es ese ser humano queriendo saber ese objetivo digamos esa esa esa lógica es lo que lo que va lo que va a perdurar síguenos en Twitter @farcoargentina Vamos ahora a La Plata porque allí la reconocida obra del padre Carlos Cajade enfrenta una complicada situación por los tarifazos en la luz y el gas que llegaron con valores en millones. Nos informa nuestra compañera Ailín Rocha desde Radio Estación Sur. Buen día Pepe y buen día Farco. Los aumentos tarifarios representaron más de 5 millones de pesos para la obra del Padre Cajade. Para quien no conoce, la obra del Padre Cajade son centros de día y un hogar convivencial donde asisten cientos de niños por un país con infancia. La tesorera del hogar, Verónica Duca, habló de las dificultades para encarar los pagos de los servicios, tanto en el hogar convivencial como en las cuatro casas de día. ...y también la Oficina Administrativa de la Obra del Padre Cajade. Solamente en el hogar vinieron 3.392.414 de gas y de luz 2 millones. Obviamente hay que sumarle los servicios de las demás casitas de días ...bebés, niños, chispita y casa joven. En la administración solamente vinieron 300.000 pesos de luz... ...un lugar que se usa muy pocas horas al día. Así son las tarifas, han incrementado desde el principio de año hasta ahora en un mil por mil. No hay posibilidad de discusión porque, bueno, es lo que le ha venido de aumento a todo el mundo. Por el momento, la obra cuenta con las becas provinciales que cubren a cada niño y niña que asiste a los hogares y un convenio municipal pero no alcanza. La provincia la gobierna un señor que tiene sensibilidad como Axel Kicillof. Nuestros ingresos son por becas y esas becas se han incrementado desde diciembre a la fecha en un 150%. Por lo tanto, tenemos el dinero como para hacer frente. Además, tenemos un convenio con la Municipalidad de La Plata que nos devuelve los servicios, pero eso ocurre a los 60 días, que es un alivio, pero bueno, siempre tenemos que contar con ese dinero para hacer frente. Verónica Duca reconoció que si bien pueden llegar a cubrir los gastos, la situación se ha agravado. que Nosotros de las becas pagamos un magro salario a los trabajadores. La comida, pagamos la vestimenta de los chicos, pagamos bueno las terapias que los chicos tienen que hacer, el transporte, bueno, todo. y Gracias a Dios, hoy por hoy nos alcanza. No es la misma situación que por ahí tienen algunos merenderos o algunos este, comedores eh, populares toda la provincia o en todo el país. ¿no? Además, por la decisión de no repartir alimentos de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, se vieron afectadas las familias que mandan a sus hijos a estos centros. Nosotros antes teníamos recibíamos alimentos del Ministerio de Desarrollo de Nación. Eso dejó de pasar desde el mes de diciembre. Lo repartíamos habitualmente con la familia de los niños que van a las casitas de día. Bueno, eso ya no lo podemos hacer. Reportó para el informativo Farco Radio Estación Sur. ahora Santa Fe porque allí un estudio reveló que la pérdida de miles de puestos de trabajo provocará un perjuicio en la economía equivalente al presupuesto de toda la municipalidad de la capital provincial nos lo cuenta nuestro compañero Roque Caballero desde la FM Chalet Buenos días, PP, audiencia de Farco. ¿En cuanto ha caído la economía en términos reales desde enero hasta abril de este año en la provincia de Santa Fe? Un estudio realizado en Nuestra Ciudad responde a esa pregunta y pone de manifiesto la magnitud de la crisis que estamos atravesando. El contador público nacional Mario Lescano comparó las pérdidas de puestos de trabajo en ingresos con el presupuesto anual de la municipalidad de Santa Fe, es decir, con la inversión para poner en acción a la segunda ciudad de la provincia. Nadie ha puesto en valor lo que significa tener un puesto menos de trabajo. Básicamente lo que yo... Lo que yo quise hacer con, con, con el trabajo que hice fue decir, bueno, está bien, hay 12.000 puestos de trabajo menos en la provincia de Santa Fe. En realidad hay 14.000 y algo menos, pero de 14.700, para el periodo enero-abril, eh, hay 14.700 eh, trabajadores menos. Ajá, muy bien, eso es poco, mucho. ¿Cuánto significa eso en plata? En consecuencia lo que hice fue recurrir el valor promedio del salario. ¿Y de dónde saqué el valor promedio del salario? Del RITE. El RITE es el registro de las remuneraciones que se pagan en el Sistema Integrado Previsional Argentino, digamos, a partir... O sea, por tu remuneración se paga una... una Carga social. De esa carga social que recauda el Estado, se determina cuál es el salario promedio. En abril, ese salario promedio, o sea, lo que se pagó de impuesto por salario, es 879.483 pesos. Eso significa que, si vos decís, bueno, ¿cuánta plata es la que dejó de emplear de en economía? Porque hay 11.876 salarios menos, te lleva a un 10.444 millones de pesos. 10.445 millones de pesos. Ah, muy bien, pero también seguís teniendo un problema. ¿Qué significan 10.400 millones de pesos? Bueno, lo primero que hice es decir, bueno, escucha, son por mes, porque son cuatro meses, sí. cinco meses, mayo, sí. ese total de plata... Es 52.223 millones de pesos. Sigue sin darte una idea, una dimensión de lo que es. Es muchísima plata. Sí, sí. Pero como es tanta, muchísima plata, o decir, bueno, pero qué significa esos 55.000 millones de pesos. Esto se me ocurrió compararlo con el presupuesto de la municipalidad de Santa Fe. Y aquí viene lo verdaderamente sorprendente, pues de seguir así a fin de año lo que se perdería en términos de ingresos significaría lo mismo que la Municipalidad de Santa Fe no hubiese funcionado o no existiese. Vamos a suponer que la cosa sigue así, puede sí. empeorar o no. Vamos sí. a suponer que suponga, anualicémoslo. Uh -huh. Lo que significa que este año en la economía de la provincia de Santa Fe de seguir así las cosas, va a pasar como que si todo el presupuesto de la municipalidad de Santa Fe no se haya gastado. Es como que si no se gastó. Es como si de repente la municipalidad de Santa Fe salió del mapa, no está mal en la provincia, no se gastó. Informó para Farco, Roque Caballero, FM Chalet.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 Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco, por hoy martes 27 de agosto de 2024, además de celebrar el Día de la Radio, hoy también saludamos a Radio Ayjuna, una de las emisoras integrantes de Farco que está cumpliendo 20 años, primero en, siempre en el partido de Quilmes, primero en Quilmes.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 ¿Cómo haces? Ah no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicopapuntocoop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y el otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.